Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Muy、eh, bien. Bueno, eh, Guillermina, eh, queríamos hablar con vos por el tema de los vencimientos de las licencias de conducir、eh, que entrega el municipio. Hubo postergaciones por el tema de la pandemia.、C、¿Cómo está la situación al día de hoy?、Eh, la situación, bueno, la última prórroga que nosotros sacamos de, de, vencimiento, de vencimientos de licencias c o n el año 2021. se disponía、eh, la prórroga por cada vencimiento individual de 12 meses continuos.、Bien. Esa fue la última, que, bueno, que obedecía, como vos bien、eh, lo, lo comentás, a la cuestión de pandemia, a las situaciones de que bueno, tuvimos que cerrar eventualmente el centro de emisión en algunas ocasiones, en que se reducía la cantidad de personas que podíamos atender, se reducía incluso la, la cantidad de personas que podían ingresar a las clases presenciales. Está volviendo a la normalidad con, con el plan de vacunación y bueno, la disminución digamos, de i g a m o s d los casos y los riesgos.、Uh -huh. Paulatinamente nos volvimos,、eh, nos fuimos incorporando a esta nueva normalidad y decidimos no sacar、eh, ninguna, para este año 2022 ninguna prórroga y abordar digamos,、eh, toda、eh, esa situación、eh, a través de la incrementación de lo que es el horario y los días de atención en tránsito. Hoy puedo decirte que b、bueno, u el n o e año pasado y este año hemos trabajado muchísimo, por eso siempre destaco el esfuerzo del personal que, que se han puesto digamos, de codo a codo con, con la dirección y con el objetivo de que la gente pudiera regularizar su situación con respecto a los vencimientos de las licencias. Así que hoy en día eh, estamos, eh, ya te diría, casi 100 personas que, que están utilizando la prórroga y con turnos disponibles. Para ya te diría el día viernes, para aquellos que tengan que renovar o específicamente más ese público, ¿no?、Ah, el que、bien. tenga que renovar. Claro, o sea que no hay casi demora. De... No hay demora,、claro. tenemos turno, vos entras al turnero y tenés turno disponible para el viernes.、Uh -huh. eh, seguimos igual trabajando los fines de semana, de hecho aprovecho para comentar que este viernes, que si bien va a estar feriado, el centro de emisión va a estar abierto en el horario de 8 a 14. Y que, bueno, y que esta medida de poder ir regularizando la situación viene de la mano de esto, de haber aumentado digamos, el horario y los días de atención.、Ah. Ahora nosotros estamos trabajando de 7 y media a 17.30, de lunes a viernes, los sábados de 8 a 14, y bueno, algunos feriados también estamos incorporando, porque bueno, sabemos que por ahí aprovecha la gente que viene, que, que, o los estudiantes o demás、uh -huh. que tienen domicilio. ¿Me escuchás, Guillermina? Ay, la perdimos, me parece. ¿Estás... ¿Hola? Sí, ahí, ahí retomamos la comunicación. Ah, decía, perfecto. Decías que estudiantes aprovechan el feriado. Claro,、mm. por ahí los días de fin de semana largo,、claro. aprovechan y vienen a hacer el trámite de renovación de licencia.、Claro. Así y... que, o para la gente que tiene urgencia o que se tiene que ir de viaje o lo que sea,、mm. eh, bueno. Tenemos los espacios abiertos para que, para que puedan renovar su licencia.、Eh, más o menos, en promedio, ¿qué cantidad de licencias pueden eh, entregar eh, de renovación、eh, por día、eh, el, la dirección? Estamos en t r e 1 5 0 a 200 trámites diarios. Ah, muchísimos.、Eh, sí, y, esto, es muchísimo. y esto fue posible, me imagino,、eh, el, al personal de, ahí de la dirección le pagarán horas extras y eso. Sí,、claro. sí, sí el personal de la dirección trabaja en horas extras. Claro, bien.、Eh, Guillermina, aprovecho y te consulto.、Eh, ¿Qué opinas del scoring? Se está mencionando la posibilidad de que entre en vigencia、eh, en la ciudad.、Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés vos de esto?、Eh, entiendo que hay que analizarlo.、Ah. ¿sí? Nosotros、eh, lo, lo estamos evaluando y analizando porque, bueno, si bien el scoring es una excelente medida, digamos, para、eh, poder, digamos,、eh, suspender provisoria o definitivamente la licencia en función, digamos, de. de la cantidad de infracciones graves que, que se puedan acreditar hay que evaluarlo en cada jurisdicción、uh -huh. en función también de la accesibilidad digamos a los sistemas a la información cómo se implementa así、uh -huh. que desde esta jurisdicción específicamente、eh, lo estamos evaluando a h lo están evaluando bien, bien. s í lo, lo evaluamos como probable、uh -huh. a ver al, al punto de decir bueno vemos cómo funciona vemos si es viable también、eh, por ahí estamos esperando Eh, qué, qué resolución se va a tomar también a nivel provincial, porque por ahí es una medida que, que es importante que se tome、eh, en, en consonancia. Pero sí, se está evaluando a ver si, si es viable o no es viable en la jurisdicción en función de, de un montón de parámetros. Claro, bien. Eh, eh, ¿Le podemos explicar a la audiencia qué significa el scoring? Sí,、eh, bueno, es un sistema implementado. Bueno, a nivel nacional、eh, ya estaba implementado, lo、uh -huh. que pasa es que salió el decreto. Eh, que establece que, bueno, cada persona que tiene, yo siempre digo, tiene un legajo individual a nivel nacional respecto a todas las infracciones que comete, no solo en la jurisdicción donde le emiten la licencia, sino a nivel nacional,、sí. va a haber una base de información respecto a otras infracciones. Ese relevamiento va a hacer que si esa persona, digamos, reúne una cantidad de infracciones graves en las cuales se les cuenta, digamos, los puntos iniciales que. que se establecen、eh, la autoridad de aplicación va a poder suspender provisoria o definitivamente esa licencia e s a es una suspensión administrativa independientemente de las suspensiones que puedan derivar por infracciones、eh, constatadas y por condenas que puedan disponer los juzgados de falta o las eh, eh, o los juzgados penales、claro. o civiles Sí, sí. Ahora,、eh, la mayoría de las faltas que no son delitos、eh, se r e s u e l v e con dinero. Uno paga la multa y、eh, sigue manejando.、Eh, el scoring、eh, no permite no, eso. No, no, no. En realidad,、eh, hoy en día,、eh, esto tiene que ver también con la reincidencia. n o、uh -huh. eh, Si vos tenés una infracción, la primera infracción la podés resolver mediante el pago de una multa. Ahora, si tenés más de una infracción, de las infracciones de, denominadas graves, Puede derivar, obviamente, eso a instancia de la evaluación y juzgamiento de la autoridad de aplicación, que es el juzgado de falta, en una、eh, inhabilitación.、Ah. Generalmente son inhabilitaciones provisorias. Claro. Desde nueve meses, doce, pero sí,、mm. sí. Claro, pero queda a criterio de, de un juez o de una jueza、eh, tomar、sí. esa decisión. Digo, en el... realidad queda a criterio,、no、queda, pero vuelvo a decirte, o sea,、si、las infracciones constatadas por el juzgado de falta. Y dan lugar a reincidencia, a、eh, y infracciones graves dan lugar a inhabilitación. Ah, bien, bien, automáticamente. bien, bien. Sí, bien, bien, sí, bien. una sanción y la otra, en、claro. las infracciones graves. Bien.、Eh, Guillermina, y la última que te hago.、Eh, también se está en debate、eh, a nivel país y también aquí en la provincia de La Pampa porque hay algún proyecto presentado de alcohol cero. Alcohol cero. Sí, sí. ¿Qué, ¿qué opinión tenés? No, no estamos completamente de acuerdo.、Ah. Entendemos que. Es importante abordar una de las principales causas de, de, de creación de factores de riesgo. A, a nivel nacional, las estadísticas lo indican: de, de, cuatro, de cuatro siniestros、eh, están vinculados al menos dos con causas de alcohol, las otras son velocidades, y, pero, pero es muy importante que, que se adopte un criterio igualitario en cuanto es la referencia alcohol y conducción. ¿no? Eh, claro. Claro, Y que se, unifique, que se unifique, porque si uno, unifique, claro, uno va de una jurisdicción a otra y por ahí es distinto. Exactamente. Sí, sí.、Eh, es importante que todos adoptemos medidas de, que sean contextes, uniformes, coherentes, para erradicar,、eh, bueno, es una de las principales causas, digamos, de los siniestros viales con resultados fatales o lesivos de gravedad. Así que bueno, estamos también、eh, expectantes de, de, de, de este proyecto, del tratamiento, de la evaluación que se le va a dar, tanto a nivel nacional como provincial. Bien. m i e n Guillermina, no sé si quedó algo que nos quieras decir,、eh, si no, gracias por estos minutos. Bueno, no, muchas gracias por, por la difusión y, bueno, y, y a disposición. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.